Y bueno, eh, eh, es una tarea que venimos realizando ya hace más de una semana, eh, porque estamos escuchando la preocupación que tiene cada uno de los trabajadores en la provincia. Eh, nosotros tenemos eh, delegaciones en todas las localidades de la provincia, por lo tanto, la comunicación nuestra es fluida, es rápida, no, no necesitamos mucho tiempo para poder determinar algo y en función de eso los compañeros bueno, han manifestado de, de su gran preocupación por la falta de respuesta del gobierno. Y esto es, eh, desde nosotros por lo menos lo manifestamos, eh, el gobierno ya lo sabe, eh, de que de alguna manera tiene que dar respuesta a los trabajadores. No puede ser de que el, el gobierno se manifieste únicamente dando aumentos del salario, que nos parece muy bien, pero es una responsabilidad del gobierno. Incluso más, no mantenerlo en mil pesos, sino pagarle los mil quinientos setenta pesos que paga la nación. eso es una responsabilidad y es una obligación del gobierno de la provincia de Río Negro. No puede manifestarse públicamente eh, haciendo creer que es eh, voluminosa la cantidad de dinero que tiene que pagar por hora extra eh, o por categoría, sino es una responsabilidad del gobierno administrar bien los bienes Y si esto, no, eh, si esto lo hicieran administrativamente bien, nunca debieron pagar cincuenta millones de pesos, porque la gente esto no lo tiene en el bolsillo. Estos cincuenta millones de pesos que dice que tiene que pagar el Estado provincial, lo tiene el Estado provincial. Hace cinco o seis años en su bolsillo o en las arcas del Gobierno nunca estuvieron en el bolsillo de la gente, y es la gente a quien le corresponde tener ese dinero. En función de todo eso, los trabajadores se han manifestado y dicen bueno, vamos a hacer una retención de servicio y lo hacemos pública por estos medios, de que el día miércoles eh, los trabajadores, las tres últimas horas del servicio de la administración van a hacer una retención de servicio. Y en el sector de las escuelas se va a dar en distintos turnos. Por esta vez seguramente los compañeros han manifestado mantener los comedores escolares. Pero los trabajadores, que sepa el gobierno, que estos compañeros que cocinan en cada una de las escuelas de la provincia de Río Negro y velan por la necesidad que origina esta política de Estado provincial, esos, esos niños tienen hambre. Y los trabajadores solidariamente van a prestar ese servicio, pero no sabemos hasta cuándo. Solamente mañana convocaron a una nueva reunión paritaria desde el Ejecutivo. Sí, bueno, por eso. Creemos de que mañana va a ser más de lo mismo. Nosotros, no es por... Hay gente que cree que el gremio UPCN está enojado con el gobierno porque participa el otro gremio. A nosotros no nos interesa. Todos los gremios pueden participar. Lo que sí tenemos que ser verdaderos. Tenemos que, tener, tenemos que manejar la realidad. La realidad nos dice de que estamos mal con este gremio, con el otro gremio, con todos los gremios de la provincia de Río Negro. De hecho, el día 28, tienen algunas ideas ya los compañeros de la CGT y de la CTA, no debe ser casualidad que se junten para poder manifestarle al gobierno la preocupación que hay. Ahora, si el gobierno no quiere escuchar y el gobernador quiere seguir viajando y tú con eso él cree que resuelve los problemas, está equivocado el gobernador. Está o equivocado. Sea, usted que eh, mañana va a ser más de lo mismo. De ser así, ¿se pueden endurecer las medidas de protesta, las medidas de fuerza? Y bueno, yo creo que sí, no hay, no, no, hay otro motivo, no hay otro camino, pero no es el camino que elige el trabajador. El, es el camino donde este gobierno, y particularmente el gobernador, le está, lo, lo está empujando. Yo no sé, yo quiero creer de que el gobernador, como no, tiene, no va a ser candidato, le importa tres dedos de que algún compañero suyo de su partido pueda ser el candidato y tener una oportunidad en la provincia, porque el gobernador tiene una interna con los gremios, tiene una interna en su propio partido, está más en la provincia. Bueno, yo no sé lo que realmente pretende el gobernador. ¿Qué propuesta mañana podría cambiar eh, que no haya medidas de fuerza? La propuesta que debería, para que no hubiera medida de fuerza, debería ser que por lo menos contemplemos la inflación que tenemos. Pero no se trata de contemplar únicamente la inflación. Porque recuerden ustedes, al, al, al primer cierre de semestre, junio, teníamos casi el 17% de inflación. El trabajador público recibió nada más que el 6%. Aunque hoy nos dieran ese aumento, hay una pérdida de poder adquisitivo que va desde el primer semestre. Y el gobierno se tiene que hacer cargo de eso. ¿Eso sería llegar a un 30% para fin de año? Yo no soy economista, pero... Escucho, porque es mi responsabilidad como gremial conocer lo que dicen los economistas a nivel nacional. Todos están manejando que va a superar incluso más. El Banco Central de la República Argentina está manifestando que puede superar el 34%. Es decir, esto, y nosotros no podemos estar alegremente acordando lo que el gobierno nos dé. Bueno, pues... Bueno, yo eso no lo sé, nosotros hicimos un paro a nivel nacional y lo primero que hizo, eh, porque la constitución lo prevé así, es un derecho que tiene el trabajador de tener eh, el derecho al paro, a la huelga, hicimos un paro y en algunos casos, en alguna administración como el Ministerio de Educación, justamente, justamente a lo que menos cobran, a eso ya le empezó el descuento, esto es una locura, esto no saber entender la situación que tiene el trabajador. Para mí, este gobierno de la provincia, por suerte, tuve la oportunidad de decirle al ministro de Economía, al ministro de, de, de Gobierno y a la secretaria de la Función Pública que realmente nos mienten en la cara y nosotros no estamos dispuestos a escuchar mentiras. Usted hizo referencia a un paro que se va a venir conjuntamente entre las dos CTA y la CGT. ¿Cuál es la participación de UPCN y si se suman y, y si se prevé una lucha conjuntamente con ATE, ya que son los dos gremios que se sientan en, la, en el Consejo de la Función Pública? Eh, nosotros, resp nosotros respondemos a los trabajadores. A nosotros no nos interesa si está ATE, no nos interesa. Nosotros estamos, nosotros somos coherentes. Nosotros hemos querido ayudar a la gestión de gobierno, no callándonos la boca, sino entregándoles elementos que le puedan ayudar al gobierno y a la provincia. No lo quieren escuchar, no lo escuchan, no hay ningún tipo de problema. Nosotros sabemos la actividad que tenemos que desarrollar. Bueno, está entonces. Nosotros no vamos a sumar seguramente, ¿sí? Seguramente. No iremos de la mano con ATE, porque no tenemos nada que ver con ATE. De la mano, no. Con ATE. No tenemos nada que ver con ATE. Con los trabajadores tenemos que ver. Pero con el dirigente que tiene ATE, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Porque ese dirigente le mintió al gobierno y después se abrazó. A nosotros no nos va a mentir así. A nosotros nos tiene que venir a aclarar las cosas que dijo y que son mentiras. Porque nunca la pudo corroborar. Porque públicamente dice algo, pero después el tipo dice, no, che, disculpe, no, lo que pasa, viste, que la prensa me pregunte y yo tengo que decir algo. Estas cosas no se hacen.